que es una un medio que lo, ya lo vienen instalando como una costumbre. Pero además tiene algunas características especiales porque va a tener un director invitado en esta oportunidad, la Escuela Integral de Tambores, va a estar siendo conducida por Isa Gadán, que ya está en contacto con la siesta que nos fue para hablar un poquito de, de este gran ensayo abierto que se propone. Bienvenido Isaías, Juan Pablo Bertolini, te saluda por acá. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Muy bien, Isa, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, de esta hora del viernes. este Te, te teníamos como percusionista, como baterista, como eh, de, de a la hora de pegarle, darle el ritmo y la cadencia a, a la cosa musical, pero ¿desde cuándo Isaías Gadán se pone en el rol de director? Eh, hablarnos un poco de la experiencia que venís haciendo, por favor. Y en el, fue en el 2015, me llega una, una proposición que era que Santiago Vázquez estaba armando un grupo de tango-percusión. Eh, a mí me interesaba mucho el tango, eh, desde siempre bailé, entonces nada, me, me, me llamó mucho la atención y arranqué lo que era el bloque tango-percusión y en ese momento me relacioné con el mundo de las señas. Y después de unos años en el bloque empecé a dirigir eso Y una vez que dirigí eso, ya, bueno, el sistema de dirección que se llama ritmo con señas Es muy útil a niveles eh, que fui descubriendo a medida que lo iba explorando, ¿no? A niveles pedagógicos, a niveles de show Entonces, nada, me fui un poco enamorando de eso Y a partir del 2016 empecé a estudiar seriamente Y después de unos años también empecé a, a formar parte del cuerpo docente de una institución que se llama SERPS que funciona, en, en ese momento funcionaba en Coblan, ahora está funcionando en Chacarita, ya en Capital. Y nada, a partir de ahí fue un viaje medio de ida, porque es un lenguaje hermoso. Un lenguaje que, que ¿cómo lo caracterizarías eh, a la hora de contarle a la audiencia? Porque por ahí este uno piensa que hay toda una cuestión de partituras, de este técnicas y cuestiones que... este que forjan de alguna manera un camino para educarse en la música, en la percusión. Esto es pasa por otro lado, ¿no? Y un poco sí, un poco no. Digamos que hablando mal y pronto, como quien dice, una podría decir que el de la persona que dirige está haciendo una partitura para el ensamble. Por eso también a los niveles pedagógicos resulta muy útil, porque realmente podés guiar a la persona mientras estás dirigiendo un ensamble de una manera muy amena, es un lenguaje bastante es un lenguaje gestual, ¿no? O sea, lo que se ve, vos entrás a un ensayo abierto, por ejemplo, ¿no? Lo que van a ver es un grupo de tambores y probablemente algún otro instrumento, un bajo, una guitarra y eh, que están formados en semicírculo. Y enfrente una persona, que puedo ser yo, puede ser Pablo o alguna de las otras personas que dirijan los ensambles de acá, tirando unas señas, unos gestos, con las manos, moviéndose, bailando un poco, agitando. Eh, y algunos gestos son bastante cotidianos. Por ejemplo, el, el gesto de Vení, que quiere decir eh, el, que el director le está proponiendo a una persona que entre a tocar algo, Se hace extendiendo la mano y tirando los dedos para atrás. Igual que le dirías vení a cualquier persona en la calle. ¿no? entra vení, entra, entra. Es... exacto. Entonces vos le decís vení, vení y haces tú un gesto para la entrada y esa persona empieza a tocar. Lo que tiene de particular, sí, lo más hermoso para mí del sistema y para mí lo que sí es nuevo, es que en vez de estar vos solo en frente a una partitura renegando o con un profe que te dice dónde hiciste mal o qué sé yo para que lo vuelvas a repetir, Esto es comunal, o sea, si a vos, de la forma que puedas eh, golpear un tambor y mantener, aunque sea un ritmo estable, ya el ensamble le sirve para que suene. Y vos empezás a formar parte y podés, con saber absolutamente nada, más o menos intuir cuándo tenés que parar, cuándo tenés que volver a arrancar, que es lo, lo único que necesitamos. Entonces... La génesis del hacer es muy cultural y muy social, ¿no? Uno de afuera eh, o una de afuera ve a una persona dirigiendo un ensamble, pero de adentro se siente un grupo, una masa y un agite que es hermoso como experiencia. Qué bueno esto, qué bueno, Isaías, porque yo no sabía cómo buscarle la vuelta para contagiar entusiasmo a una audiencia que dice, ¿cómo que nos invitan a un ensayo? Invítennos cuando ya está todo. No, no, esto va de otra, de otro tipo de experiencia, está la materia fundamental, está la música, pero además, como veis ahí, lo explica pormenorizadamente, está la oferta de que te vuelvas parte o te sientas muy cerquita ahí, al borde de un fenómeno que tiene características muy humanas y que generalmente, cuando de percusión se trata, puede llegar a llevarnos como quien dice volando la imaginación a tiempos muy remotos de la humanidad donde bueno la percusión era incluso un sistema para comunicar distintas necesidades o situaciones Isaías que qué, qué valoración tenés de la de la escuela de tambores eh, lo digo porque ya sos un músico profesional y la escuela de tambores apareció como todo un fenómeno Y a mí me encantan ese es es, es, un, es un lugar es un semillero es un lugar de reunión y es un es un motor de producción de contenido cultural que me parece necesario en la vida sobre todo ya te digo como la sensación comunal que se genera en el hacer y en lo que investigamos y en particular de lo que he compartido con con la Escuela de Tambores, es increíble. Y después, bueno, mucho cariño. Yo a Pablo lo conozco hace añares, eh, colega y, y compañero de, de ruta desde, desde siempre. Y en estas idas y venidas, yo ya no estoy viviendo en Santa Rosa, ni en todavía estoy viviendo en La Plata, en estas idas y venidas, la verdad que siempre que vengo me lo cruzo y siempre armamos alguna. Así que muchísimo cariño, muchísimo respeto también hacia todo lo que lo que genera el grupo como grupo humano es increíble buenísimo buenísimo bueno ahí tenemos la valoración eh, bien certera y bien profesional de una persona que está dedicadísima y que es un especialista del ritmo podríamos decir está bien si lo digo así Isa y Sí, sí, está, está bien. Muy Me bien. dedico mucho a eso. Sí. Muy bien, muy bien. Che, y bueno, eh, nada, esto va a estar ocurriendo en horas nada más, digo, porque eh, el convite es para mañana a las 6 de la tarde en el CMC, en el Centro Municipal de Cultura, ahí en Quintana 172. ¿Qué forma pensás que, que va a tenerlo de mañana? Digo, si, si por si hay alguna característica o algo que tengan pre preparado, precocinado con la escuela integral de tambores, este o, o, o por dónde pasa el recorrido que se proponen Isa para la jornada de mañana. Y mañana lo único que puedo decir es que va a ser muy divertido. Va Toma. a explotar, pero la verdad que todo lo que vamos a hacer va a ser inventado mañana, porque eso es lo mágico que tiene el sistema, es un sistema de improvisación, ¿no? Ay. Entonces Esto es como como quien estudia jugadas en el ajedrez. Uno puede estudiar un montón de posibilidades, pero nunca sabes con qué va a pasar exactamente. Eh, lo que estudiamos cuando estudiamos improvisación es cómo lidiar con lo que sucede en el momento, con lo espontáneo y con lo emergente. Lo único que puedo decir es que siempre es una experiencia divertida. Qué bueno esto. Así que misterio dice el personaje ese de Capuzoto mañana Exacto. hay que estar la única a... forma de saberlo es estar ahí hay que decir? estar ahí tal cual muy bien bueno ahí ahí terminamos de armar este convite para quienes nos están escuchando Isaías Gadar muchísimas gracias por este ratito eh Gracias a ustedes. ¿Podría hacer un chivito ya que estoy? Por supuesto, tenés el micrófono a disposición para dar gracias, mencionar lo que te parezca conveniente o lo, alguna cosa que nos hayamos olvidado, pero siempre gracias, Isa. Perfecto, gracias a ustedes, primero que nada, gracias a Radio Kermés por la convocatoria, siempre un amor. Eh, y esta noche también en el CMC vamos a estar presentando un show, esto sí, un poco más armado, con Eli, mi hermana, eh, de folclore, para quien se quiera a eh, acercar folclore y poesía translúcida. Muy bien, folclore ¿Sí? y, y poesía translúcida, ¿a cuándo es, Isa? Eso es esta noche a las 8 de la noche en el CMC también. En el CMC también. Muy bien, ahí ahí tenés. Es eh, para completar, ¿viste la oferta cultural de la que hablábamos hoy? Gracias, Isaías, sí, y bueno, mucha merde para ambos sí. eventos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, Isaías Gadán, sí, lo escuchaste perfectamente, especialista del ritmo que va a estar esta noche en el CMC con un espectáculo intimista de folclore con su hermana y mañana con la Escuela Integral de Tambores en un gran ensayo abierto ahí mismo en el CMC.